class of 1998, show the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the planet. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors. It's uncertain if the show is through. Silent looks to wait the cue, with the of master smiles. At last, in 1998 show. The tart song, no one ever sings. The curfew grows light. The comedy divine. The bulging eyes of puppets the by screen sientan los micros ¿eh? bueno, cuesta un poqueñín eh, joder, esto suena más mal igual y era difícil ¿eh? más mal igual y era difícil imposible no seguro que, que poderse podría pero bueno, no suena muy bien que digamos eh, de fecho no sé si se me siente están los micros a tope vamos a, a agarrar el, el micro que falta o oh, si, sí. jona como suena este Esto está todo cambiado, está todo cambiado. Vale, es... bueno, yo que esta noche llegué aquí a la radio y topéme con que estaba todo cambiado, estaba todo cambiado. Eh, supongo que está cambiado, bueno, pues está en, en, en proceso de cambio para, para estar para, para mejor. lo que pasa es que ahora mismo un, ahora mismo estoy en un desastre hay un ordenador que no suene que lleve el ordenador porque yo a veces solía poner la la música sea pues que bueno pues ese ordenador parece ser que no voy a poder poner la no voy a poder poner la, la música ¿eh? porque porque básicamente porque no suena A ver, entonces, ¿qué tontería? Yo creo que es Yo se pongo la música y ya para que suene ¿eh? Ponerla para que no suene Pues para una tontería que, que no tengo yo necesidad de, ¿eh? de, acometer, ¿eh? de acometer De acometer de esta emisora Que una cosa es que sea una radio libre ¿eh? Pero no lleve una radio tonta ¿eh? Y aquí no se fa tonterías ¿eh? no, no, no, no hay necesidad ninguna de... pero que estoy aportando un micro ahora y curioso el micro que menos sonaba aquí nada mis horas tenemos tres micros ahora el que suena los otros no suenen, eh no suena una mierda y si suena bien bueno pues nada, a ver que yo con un arreglo me ¿eh? lo que pasa es que el día que venga con más gente a ver cómo arreglamos esto pues nada, pues habrá que arreglarlo como buenamente se pueda viste Luego aquí un, una, una mesina Lo que llamamos mesa auxiliar En antes estaba Estaba ya que, claro, Si os explico que en antes estaba levantada Y ahora tan posada No vais a saber de qué estoy hablando Entonces bueno pues tampoco eh, Tampoco hay necesidad de hablar de, de eso Vamos a dejarlo nomás en que hoy a explicaros que estáis sintiendo ahora mismo ¿eh? Radio Cucaracha, Radio Cuca, ¿eh? el 107.3 de la frecuencia modulada w no y en www.radiocuca.org en el mundo entero allí donde haya una conexión a internet Y este programa que estáis sintiendo ¿eh? como toles noches de jueves por lo menos del año 2016 ¿eh? que lleva mucho más lleva mucho más lleva desde ¿eh? 2008 ya haciéndose este programa lo que pasa que bueno y intermitente como que si bueno como que si todos los programas de la Cuga, no como de algunos programas de, de la CUGA que a lo mayor oye pues esto que tenemos nosotros los que hacemos radio aquí que la hacemos de una manera sencillamente porque nos presta ¿eh? sin que nadie nos pague perres muy al contrario, pagándoles perros nosotros ¿eh? para el mantenimiento de este sitio, bueno, pues muchas veces tenemos cosas que hacer y no podemos no podemos seguir con el programa. Además, eso, como soy un, soy un necio, ¿eh? soy un necio y perro en que eh, dice, joder, Radio Cuca ayer los jueves a las 10, y, y todos no puede ser en otro momento más que en los jueves a, les, a las 10 de la noche, con lo que, bueno, que es lo que provoca eso. Otras personas, cuando a lo mejor ...y pues cambien el horario de trabajo... ...cambien las circunstancias vitales... ...pues bueno, adáptense a, ¿eh? a, a ello... ...y a lo mejor tienen que cambiar el programa de hora... ...o de día... ...o grabar aunque después se emita la lo habitual... ...yo como soy un necio pues no... <ríe> sí, ...yo llevo ya ocho años... ...doscientos... ...cuánto... ...doscientos setenta y... ...este ...si se graba será el número doscientos setenta y seis... ...hay más, ya no sé... ...pero bueno, que no se grabaron... ...porque no siempre fue la, el programa de grabación... ...como... ¿eh? ...como yo debío... ¿eh? a veces no, a veces no... ...que lo he dicho... ...eso pasa porque somos una radio libre... ...en una radio comercial, seria y estas cosas... ...pues esto no pasa, pero... ...con nosotros sí que, sí que pasa... ...bueno, pero la cuestión... Eh, ...y que eh, en, en todo este tiempo... ...en estos ocho años haciendo... ...anedonia... ...pues eh, grabáronse eh, 275 programas... Que, ...que son los que tenéis a vuestra disposición... ...los, los postcards... ...que, que tan puestos ahí... ...yo ya os digo, yo empecé a ponerlos... ...más que nada como... ...bueno pues... ...como como soy un poquillín historiador... ...y tengo un poco de síndrome de diógenes, ...como os decía el otro día... ...por tenerlos ahí... Eh, ...y por tener casi una copia de, de seguridad... ...pero luego resulta que hay mucha gente que... Eh, Que los descargue lo siguiente. Pues mira, oye, pues ahí tan, ahí están en el archivo.org, archive www.archive.org ¿eh? www -e Y eso, como soy un necio y un animal de, de costumes ¿eh? que me gusta hacer siempre lo mismo, hoy el encuentro me realmente disgustado, estoy hablando por el, por el micro que tiene la, la espuma amarilla, en cuenta de estar hablando eh, por el de la espuma verde, que yo por el que lo feo todos los jueves, y estoy estoy poniendo la música por ordenador de, de madrecha, y ponía la siempre por el de manzorra, que ahora, en el que estoy mirando ese chat, que no hay nadie, ¡aj! ¡aj! no noche más rara tengo, de verdad, de verdad que queréis que os diga. Y subía yo, subía yo para acá por la emisora, ¿eh? y, y venía pensando Ya sabéis que, bueno, pues lo que vos digo muchas veces y que no tengo yo muy claro que la gente lo crea, pero bueno, como tampoco yo una cosa que me importa demasiado si la gente lo cree o no lo cree, yo el, el programa este, Anedonia, eh, eh, no, no lo preparo. Cuido que yo por eso, además, por lo que lle un programa en dientro lo que cabe, eh, bueno, pues, pues lo llevo, eh, porque... Como no, no lo preparo, no me supone un esfuerzo. Hay mucha gente que oye, pues hay programas muy muy currados y necesariamente pues oye, tienen que, que mejor Mientras la semana, pues, hey, ya que estoy pagando el coronel del soporte, hombre. y que, eh, eso que mientras la semana, pues, supongo es un trabajo, un esfuerzo, hacer ¿eh? el, el programa. Y de hecho, bueno, pues, no es este el único programa que hago. Yo no lo que, que feo con, con cierta regularidad, porque los demás tampoco me es molesto en, ¿eh? en regularidad, quizá por eso, precisamente. Porque como supone un esfuerzo, un cierto esfuerzo, no mucho, porque yo la verdad que no ¿eh? yo no me esfuerzo mucho mucho para nada. ¿eh? Eh, ya sabéis que una de las cosas con las que me insultan a veces es que con eso de decime que soy un acomodado, ¿eh? No sé si es la verdad, supongo que bueno pues que para algunas cosas igual sí soy soy acomodado. Aunque luego ya también resulta que tengo programas aquí esputecando contra el concepto de comodidad. ¿eh? Y pues, eh, a lo mejor soy acomodado para algunas cosas y para otras no, qué sé yo. No lo sé, no lo sé, no, no lo sé ni yo. Eh, pero bueno, en el caso que eso, pues los programas no Entonces los preparo. Yo sencillamente llego aquí y, y falo. ¿eh? No la propayuela. espotrico un poquillo, ¿eh? En cuanto las cosas que que sencillamente se me ocurren, Y pensaba yo, pensaba yo en la que estaba de la que estaba subiendo para acá, venía Bien bien pensando, hombre, que eh porque bueno, venía dentro lo que cabe bastante contento por acá. Ya sabéis que les pocos cosas que me, ¿eh? que me presta allí hacer una hedonia, Yo soy hedonódnico, ¿eh? Anedódnico y además miserable, o sea, está todo junto, todo junto. y bueno pues el anesthésico es aquel que ya sabéis que no puede experimentar eh, placer experimentar felicidad ¿Mm? eh, con lo que bueno pues hay muy pocas actividades eh, que a mí me resulten reforzantes que me que me preste a hacer una de ellas y sin dudas venir venir aquí estar estar aquí con con todos vosotros y con todos vosotros bueno porque ahora sé que hay gente que está muchas veces sencillamente pues pues pues vengo para acá pero pero sin saber que si voy a haber siento no últimamente ya sé que la hay últimamente ya sé que la hay bueno últimamente ya hay ya hay años que ya sé que que hay gente que sigue firmetes programa unas veces más o tres menos yo sigo diciendo no no sé por qué pero encantado de que de que sea ella ¿no? encantado de que sea no ella bueno pues lo dicho que lo he dicho debe ser, esto sí que debe ser la la el, la palabra no, el, porque no lleva una palabra y un sintagma compuesto eh, que debe ser el, el más empleado en Anadonia lo he dicho, estoy todo el día diciendo como, como se me va la pinza voy de un sitio para otro y tal pues Bueno, pues supongo que no me queda, que, que no me queda más remedio que, que utilizar esta coletilla, de, lo dicho, y mira que queden mal, eh, que queden mal las coletillas en la radio. ¿no? Pero bueno, oye, fin. al que no le guste ya sabe que no lo sienta, que no lo siente. A mí lo que me sorprende es que lo sientan. joder, pues con con no sentirlo, eh, a a ya tenemos el, el tiempo, ¿eh? el tiempo avanzado, el tiempo ganado. Pero bueno, eso, que yo soy anedónico, que soy miserable, ¿eh? y, y, y que una de las pocas cosas que me presta, pues yeah, eh, venir a la Radio Cuca y, y, bueno, pues estar aquí un ratín, este ratín está hora y pico, eh, dando la payuela. Y venía hoy, ¿eh? de la que estaba subiendo para acá, fue frío, chovisca tal, dices, bueno, pues no puede ser agradable ir para la calle. Bueno, pues eh, a mí préstame ir para la calle, veréis, soy ese nada raro, ¿eh? no siento placer con las cosas que a la mayoría de la gente normal les producen placer, por embargo, pues resulta que una cosa que para la mayoría de la gente supongo que tiene de ser desagradable, que ye calellar al frío y al agua, pues a mí préstame, soy soy ese nada raro. Está muy mucha gente de acuerdo con que bueno, un poquillo raro, un poquitín heterodoxo igual igual si soy. Yo mismo incluso di la razón, eh, di la razón porque me mi alrededor que a lo mejor ortodoxo. Eh, y, y en la cúspide de la, la de la campana de Gauss, yo no estoy. En algunas cosas seguro que sí si estoy, que tampoco, oye, al fin y al cabo ¿no? vivo en este mundo, todos vivimos en este mundo. ¿eh? Y por una cosa o por otra, pues oye, estamos adaptados. ¿Eh? unos más adaptados y otros menos. La cuestión de la adaptabilidad no deja de ser eh, bueno como que si todas las cosas, ¿eh? como que si todos los, los grandes ideas, los grandes conceptos no dejan de ser un continuo, ¿eh? variables dicotómicas mmm, que sean cuestión de sí o no, existe o no existe, supongo que hay muy pocos. Dávalos un poco en, en ámbitos que no tienen que ver con Con los, con los seres vivos con, con las emociones con los individuos supongo que es, y puede ser que, ¿eh? que haya cuestiones dicotómicas de hay o no lo hay, no yo posible que haya mucho o que haya poco pero bueno, en, en nuestro caso de lo que estamos hablando supongo que todo lo contrario ¿eh? que todo lo contrario que ya prácticamente posible eh, utilizar variables dicotómicas por ejemplo, a ver yo sí digo que soy enezónico pero... Eh, ...no ni que yo sea neodónico... ...y que otras personas no sean neodónicas... ¿eh? ...eh... ...supongo que sería sencillamente continuo... ¿eh? Eh, ...oye... ...a mí me gustaban mucho pues estas cosas... Eh, ...lo que decía... ...lo que decía Platón... ¿eh? ...esí griego de mucho tiempo... ...como diría cualquier mes... ...un griego muy antiguo... ¿eh? ...pues es un griego un griego muy antiguo... ...Platón por ejemplo pues todo decía eso de, ...del mundo de las ideas... ¿eh? como que los conceptos, ¿eh? La, las ideas, el concepto existe, pero existe como una idea, ¿eh? una idea inalcanzable. Y lo que podemos experimentar aquí son aproximaciones a, a esa idea. No ¿eh? eh, hay otra cosa, que sencillamente lo mismo que decir que hay un continuo, ¿eh? que nadie hay todo ni nada, sino que hay eh, parte y parte, ¿eh? un poco más, un poco menos, unas veces más, unas veces menos... Unas veces más anedónico y otras veces menos. Eh, si digo eso del anedónico, pues bueno, pues será porque la mayor parte del tiempo soy más anedónico que la mayoría de la gente. ¿eh? Pero supongo que la mayoría de la gente también tiene los otros momentos de anedonia. O igual no, ¿Eh? igual no, a lo mejor no. A lo mejor son siempre, bueno, llegué claro, a ver, <ríe> estoy metiéndome... la anedonia y la incapacidad para experimentar el placer, la, la felicidad, pero no llega eh, un concepto equivalente a displacer o, o infelicidad, claro, ¿no? una cosa es experimentar y otra cosa es el, el concepto así, otra experimentarlo. Bueno, vale, entiendo un millón, me hace fa falta que, que me entendáis vosotros. Bueno, en fin, que toda esta historia, eh, todo este rollo que ...que estoy soltando aquí ahora mismo... ...oye, ¿por qué tal que venía para arriba? ¿Mm? Venía, venía... ...digo para arriba porque esto está muy para arriba... ¿eh? ...aquí en la ciudad de Naranjo... ...estamos en estamos, ¿eh? una parte alta de la, de la ciudad... ...igual es las seis más altas, no sé si... La... ...bueno, joder, ya se me va la pinza otra vez... ...que no quería, yo estaba... ...estaba eh, lo que estaba... ...bueno, pues que venía pensando que... ...cómo será el fin de Nedonia... ...¿tendrá final Nedonia... Porque precisamente venía pensando en esto que, que contaba en el principio, en cómo, bueno, pues lleva mucho tiempo, lleva ocho años. ¿eh? Y ocho años para ser una persona nada más va, pues, ya tiempo, porque todavía, oye, si venía a alguien a hacerlo conmigo, pues a lo mejor resulta que, oye, pues que ya era más fácil, una especie igual no tenía ganas, uno, pero el otro sí, y otra especie el otro no, pero el uno, el uno sí venía y tal. pero no, pero no, eh, estoy yo solo estoy yo solo y, y siempre en la misma hora y, o sea que no hay variedad ¿eh? que yo que soy que ya lo digo siempre eh, culo de mal asiento ¿eh? resulta que en esto pues <risa> asenteme asenteme y, y estoy aquí y claro yo pensaba digo, y esto acabará porque todo ha acabado alguna vez ¿eh? todo ha alguna vez ¿cómo será el, el fin de Anedonia? ¿Eh? Una cuestión interesante, y venía pensando hipótesis y si otras más ocurren en Magora. Hombre, una obvia de ¿eh? que el fin de anedonia venga cuando muerra yo, cuando muerra el anedonia miserable Tiene sentido, no hemos para Coño, pues, si no doy yo, lógicamente, Hombre, otro puede ponerse a hacer este programa. no nah, yo creo que no, ¿eh? que no, yo como yo que sé. Los capítulos prohibidos se por ahí pasamos media radio ¿eh? y mucha gente eh, quitaron las ganas de volver a hacerlo, eh, pero a lo mejor los retomen otros y sigue. Sí, bueno, pues así entre pitos y flotes pues van casi 18 añinos ya de, eh, de, de los capítulos prohibidos, pero bueno, una circunstancia así un poquillín diferente. Eh, En este caso, ¿creéis que otra persona eh, podría seguir haciendo anedonia? Yo cuido que no, ¿eh? cuido que no. Mira que yo no soy nada no soy nada así de pensar que yo soy ya un, un muy especial y muy insustituible para para que si nada, para prácticamente nada. Yo no pienso que sea insustituible para prácticamente nada. Pero mira, una cosa sigue verdad, ¿eh? que yo creo que, que anedonia no más puedo hacerla yo... ¿eh? Prestaríamos que, oye, si un día viene otra persona y me quita, quita del micro que, que voy a hacer yo otro programa, ya verás. Oye, pues bien, que conste que digo eh, que otra persona fuera a hacer anedonia. ¿eh? Eh, no me refiero a que otra persona fuera a hacer un programa y lo llamara anedonia. Eh, refiérame a que otra persona fuera capaz de, bueno, pues de, de hacer un programa de este tipo, ¿eh? de este tipo de... Eh, de que se llamara eh, de que se llamara Nedone, pero que falare pues bueno que, que recordara a, a lo que lleve ahora mismo bueno, ahora creo que lo pense, igual sí, porque <ríe> a veces eh, tengo sentido programas de la Q que digo yo, madre de Dios ¿cómo se que a lo que pego yo? pues igual igual podría ser, pero bueno no obstante, vamos a suponer que es allí una, una posible hipótesis vamos a intentar utilizar en esto el el método científico ¿eh? el método científico por lo menos lo no, que cinca al, al planteamiento de hipótesis no a la experimentación porque no tengo intención de probar a ver venga vamos a hacer el experimento voy a morrer y entonces a ver si sigue a y no sigan, ah meca, mira, seguía, ah meca, mira, no, no además, bueno, iba a ser un experimento, un diseño experimental un poco cojo porque no iba a poder, no se me ocurra a mí una manera de Eh, ...dividir un grupo experimental, un grupo control... ...porque dado que soy un sujeto único... ...a ver, o muerro o no muerro... <risa> ...no hay la posibilidad de, eh, de... ...de... ...eso, de... ...de hacer un grupo experimental que muerra... ...y un grupo control que no muerra... ...no, soy yo nada más, entonces morraría... ...pero bueno, una hipótesis podría ser esa... ...pues que, oye, pues si esta noche es algo de aquí... ...y de la que va para casa, me atropello un coche... Que, pues cosa que puede pasar perfectamente Porque voy vestido de euros de arriba a abajo ¿eh? Y entonces, bueno, pues en determinadas que de view Que, que bueno, que vese bastante mal Porque, bueno, pues por un lado La lluvia eh, de esta anaranjada Lleva ¿eh? lluvia blanco lluvia lluvia ananxa Y claro, eso, bueno, pues, pues vese mal ¿eh? No permite un, un buen contraste Y entonces, bueno, pues es fácil que si para arriba va uno vestido de, de un color oscuro y en este caso como yo, negro, pues bueno, que, un coche que venga, pues que no te vea, ¿eh? No llegue que venga con intenciones eh, criminales y homicidas y, y te ha buscando una persona para atropellarla, que también puede ser, ¿eh? Que también pues ser, no digo que no, pero, pero bueno, una persona que por buenas intenciones que tenga, pues oye, pues, pues no ve, ¿eh? Y, y atropellate. Pues no pasa nada, ¿eh? oye, topiéllate y topiéllate. Ya os digo, por pasar, puede pasar perfectamente, puede pasar que yo salga esta noche de la que estoy pasando por casa, me topié ¿eh? Y muerra, y entonces se acaba Neudonia. ¿eh? Y vas a quedar todos como... Joder, la semana que viene, seguro que... Los, los que presta esto los que ellos presta esto van a poner la radio otra vez y parece ya está estoy fallando y tal bueno pues habrá que esperar la semana que viene la semana siguiente poner bueno, otra vez coja otra vez que en un bien hostia pues venga la siguiente otra vez porque claro yo como os tengo acostumbrados a esto del ¿eh? del reforzamiento discontinuo ¿eh? <risa> programas de eh, como se llamaba joder, mira que, que, que tengo, mira que pasé años, ¿eh? Pero bueno, pasé años estudiando esto y al final resulta que, que no me acuerdo lo que lle lo que lleva el tiempo, eh. Bueno igual. Eso que unas veces hay reforzador, eh, hay refuerzos, o sea, hay anadonia, y otras veces no lo hay. Y no lleva un patrón fichu, sino que lleva variable. Y entonces es como ye como ya variable, ¿eh? Eh, razón variable y era esto si ¿Sí? intervalo no sí razón variable vale <risa> un programa de razón variable que hay que, que la conducta se llama muy resistente a la extensión y es decir que, que vais a estar sintiendo emprendiendo los llvees por la noche el transistor o conectando internet para ver si es algo esperando a ver si se pone el podcast y, y no se pone pero inda si vais a estar bastante tiempo ¿eh? bueno es allí una, una posibilidad ¿eh? una posibilidad y que muera yo que desaparezca la anedonia con miserable claro sin anedonia con miserable pues para mi idea que anedonia nunca vela ¿eh? confundiréme será posible que venga ¿eh? otra persona a hacer anedonia cuando ya no tenga la anedonia con miserable de igual yo no me voy a enterar no, no me voy a no me voy a enterar Hasta algunos diré... sí verás desde desde el otro mundo No tengo ninguna ¿eh? ningún motivo para pa pensar, ninguna razón para pensar que pues después ¿eh? de que deje de funcionar el, el organismo, pues siga existiendo la, la conciencia desde alguna manera. Hay ¿eh? a, a lo que me he dicho. Bueno, no tienes ninguna razón para pensarlo, pero seguramente tampoco tengas ninguna razón. ...para pensar en lo, en lo contrario... ¿eh? Eh, ...no tienes motivo para pensar... ...que la conciencia sigue existiendo... ...más allá del cese de funcionamiento... ...del organismo... ...pero tampoco tienes ningún motivo... ...para pensar lo contrario... ...claro, y es un argumento un poco falso... ¿eh? ...pazma a mí, pazma a mí... ...oye, igual no sé lo que vos, va a hacer a vosotros... ...pero... Vamos, eso podía valer también para decir: no tengo ningún motivo para creer que existan los unicornios. ¿eh? Y otros podrían decirte: bueno, pues tampoco tienes ningún motivo para pensar que no existan. Entonces, bueno, pues sí, si da la razón a ese tipo de argumento, pues resulta que en realidad todo puede existir o no puede existir. No deja de ser. <risa> Una interesante conexión con la con la teoría esa que tanto me presta a mí y que de algunas veces se puse aquí de los multiversos. ¿eh? Seguramente habrá, un, habrá algo de algún universo en el que la conciencia... Hostia, espera, esto es un tema interesante, porque entonces... Eh, claro, y hasta ahora mmm, tenía la idea de que en los multiversos, ¿eh? más o menos, Reci, Annes, Mes, Mes, Leyes... Eh, Físicas eh, en, en todos los multiversos, pero claro, ¿m? si todas las infinitas situaciones posibles pueden, pueden existir, pueden darse en, en de algún universo paralelo, en alguno de los infinitos universos paralelos, pues se supone que también puede existir la opción de, de, de, infin, de al fin y al cabo, no deja de ser una de las infinitas posibilidades. Que exista, que exista la conciencia después de, ¿eh? del cese de formulamiento del de organismo. ¿Mm? Coño, qué interesante. Hostia, esto... Uf, bajado con la mar. Oye, acabo de, de, de, de dar aquí con una, con una cuestión, con una paja mental importante. ¿eh? Uf, hostia, pues voy a, voy a tener que... ¿eh? Voy a tener que pasar a esta paja mental. Bueno, ya pensar en otro momento ¿eh? Ahora tampoco, oye, pero bueno, no dejes de ser una cosa Claro eh, Pensadlo bien, pensarlo bien Vamos a ver, estamos hablando de, de infinitos ¿eh? Y yo las veces que llegué a algún físico teórico hablar de, de la teoría de los infinitos universos paralelos O multiversos Bueno, pues al fin y al cabo ¿eh? Taba, Estaba hablando de infinito ¿eh? Decía, la, la idea era Las infinitas posibilidades Eh, que surdan de cualquier tipo de, de elección, las infinitas posibilidades que pudieran surgir eh, existen. Entonces ellas generen un nuevo universo paralelo. Eh, pues generarse eh, dentro de ese infinito, dentro, dentro de esas infinitas posibilidades, pues generase un universo paralelo con unos leyes eh, físicas totalmente diferentes al de este y que, por lo tanto existe eh, la, la vida después pues la el mantenimiento de la conciencia. No me gusta mucho eso de vida después pues de la muerte, porque a ver, yo un no oxímono. Si, si, no, si vida después de la muerte, oye vida oye muerte, joder, si hay muerte no hay vida, ¿eh? y si sigue habiendo vida llega en un nuevo muerte. ¿no? Entonces prefiero eso del mantenimiento de la conciencia después del cese del cese del funcionamiento orgánico. Eh, no sé, no deja de ser una una de tantas infinitas posibilidades, ¿no? ¿Mm? Interesante, interesante. O a lo mejor, bueno, pues puede resultar... Yo a veces eh, piénsalo también, ¿eh? Piénsalo también. De momento, eh, eh, Yo ya sabéis que soy muy seguidor de, de la... de eso que llaman la navalla de Ockham, ¿eh? Del principio de parsimonia, de eso del pluralitas non ponenda sin el necessitate. Y es decir... donde hay una explicación sencilla para qué vas a andar comiendo toda la cabeza ¿Eh? como bien dijo dicho, dicho el, el paisano este, el Guillermo de Oca eh, donde la, la explicación más sencilla ¿eh? tiende a ser la más cierta también es verdad que dicho eso tiende a ser la más cierta no necesariamente ya la más cierta él dice algo como digamos una solución probabilística, ¿eh? una y como esto de la, de la estadística que sentía estadísticos y, y que también me, me gusta mucho lo de cuando no hay otro otro otro predictor, ¿eh? el predictor más preciso y sencillamente el pasado, es decir, eh, no tengo ningún nada que me que me ayude a predecir que yo lo que va a pasar en esta situación. ...bueno pues... ...vamos a ver para atrás... ...¿qué es lo que pasó más en este... ...en situaciones parecidas a esta... ...otras veces anteriores... ...bueno pues pasó esta cosa... ...bueno pues vamos a suponer... ...que va a pasar... ...pues de algo así... ...no parecido... ¿eh? ...eh... ...bueno pues oye... ...al fin y al cabo... ...pues bueno... ...guillermo de Ocambenez... es algo... De algo parecido... En el, ...en el sentido de que... ...de que no te decía... ...no... ...pues la... ...la de explicación más sencilla... la más... ...eh... ...ya la más cierta... ...no te decía... Decía, él dice el principio es el, el principio de parsimonia dice, la, la de explicación más sencilla tiende, ¿eh? tiene la probabilidad probablemente sea la la, la más cierta ¿eh? Eh, y una cuestión y una cuestión probabilística entonces no es claro si es una cuestión probabilística al fin y al cabo eh, por qué no suponer que ese es de explicaciones complejas Eh, no pueden ser no ser a lo ser mejor eh, más ciertos en, en algún momento mira que estoy hablando de una cuestión tan extrema como el mantenimiento de la, la conciencia de impuesta al cese orgánico eh, claro hay que, habría que suponer habría que poner ahí una, una cantidad de, de proposiciones nuevas que vamos que el principio de de, de ockham quedaba sepultada en proposiciones ¿Eh? si tuviéramos que de explicar de alguna manera no sé de, de qué manera podríamos explicar eso pues como que la conciencia va creando una especie de huella en en qué ¿Eh? no sabría no sabía decir decir en qué pero bueno mmm, suena muy suena muy mágico y muy tal pero al fin y al cabo eh, sí que hay una cosa eh, que dicen los bueno pues en general los que Eh, sostienen teorías para, para científicos y, y bueno y un, estos que llamen que si charlatanes que si vamos que si tal frente a los mal llamados yo creo cientifistas porque yo creo que, que esos que se dicen cientistas a, a ser y los que y los que definen muchos como cientistas no lo son porque son gente que normalmente refuga refugan sin más, por ejemplo, todas estas cosas supuestamente les para ciencies, les pseudociencias y tal, pues todos esos fenómenos eh, refúgalos ¿eh? ya de mano. Eh, yo cuido que precisamente un científico una mentalidad cientista, eh, por lo que se caracteriza allí por la curiosidad, en este caso sí, infinita, ¿eh? el, el interés por estudiar cualquier cosa. ¿eh? No cuido yo que sea científico el que el que refuga una cosa sin más ¿Mm? pienso yo pienso yo pero bueno pero bueno que estaba diciendo que una de las cosas que, que muchas veces utilizan los los parascientíficos o los defensores de teorías alternativas en sin sí, joder cómo son estos y que estoy queriendo cazar un mosquito <risa> que anda por equipo la emisora y por eso estoy montando estoy estoy no sé fuera, mosquit yo un mosquito pequeñín eh no penséis que yo mosquito tigre ¿eh? y un mosquito pero ponme nervioso pírate mosquito joder y además estos pequeñajos suelen ser los que más piquen sabes lo que pasa que por arriba yo como fago por mosqueres más de eso lo, lo que llega los monitores, la luz de los monitores, de, de, de los dos monitores que tenemos aquí, pues claro, al mosquito no más lo veo cuando pasa por delante del monitor. Entonces, ahora a veces, por ejemplo, ahora que no está delante de los monitores, a veces es donde tala. En fin, bueno, no acabo ya de decir la, la, la tesis esta que sostienen muchos paracientíficos y teorías alternativas y demás. que muchas veces dicen eso de eh, bueno pues muchas cosas que seguro que que hay siglos sí, también se decía que hieren eh, que lleguen imposibles y que eran anticientíficas y tal al final acabaron comprobándose y hombre pues a ver eh, eso vuelve a ser un caso como el que pues, decían antes eh el que no yo no tengo ningún motivo para creer en los unicornes va pero tampoco lo tendrás por no creer bueno pues este caso no deja de ser a ver con ese argumento puede defenderse absolutamente todo ¿Eh? Eh, no, igual resulta que de algún día la ciencia, sí, que día la ciencia eh, encuentra que eso ya es verdad o de algún día la ciencia encuentra que no ¿eh? <risa> o no, no, encuentra que no no la ciencia nunca encuentra que no la ciencia no encuentra que sí que es diferente ¿eh? que es diferente. y otra cosa ¿eh? a lo mejor nunca hay ningún universo paralelo de estos infinitos igual, igual necesita esa posibilidad del infinito un oxímoron tremendo y imposible que no exista algo si, si hay infinitas posibilidades. Hostia, voy a pasarlo muy bien pensando en, en este tema, ¿eh? De verdad que me tiene... Joder, que sí. Hostia, de verdad. De verdad que me, me está... me está mirrucando la cabeza mogollón el, el tema este de, de si... de si hay esa posibilidad dentro del infinito. Joder, ¿no? tío muy buenísimo. ¿eh? Muy buenísimo. Bueno, pero que decía que que pese a que llegue un... Um, um, ...un argumento que dices... ...bueno, vale, esto vale para... Eh, ...vale para churros y vale para emberines... ...esto vale para todo... Eh, ...pero no deja de ser... Eh, eh, ...un caso que en algunas ocasiones... ...pues bueno, si... ...si, si, se, ve, si se produce... Si, ...si pasó, bueno, en algunas no ...en muchas ocasiones... Eh, se, ...se confirmó esto de que de una cuestión... ...que ya era totalmente... ...considerada totalmente científica... ...totalmente imposible... ...pues resulta que... con el tiempo pues llegaba, llegaba a, a convertirse en realidad. Supongo que yo que sé, ahora no se me ocurren muchos argumentos, muchos argumentos eh, directos, pero supongo que yo que sé, pues cosas como la televisión o la radio, pues oye, pues en algún momento histórico eh, supongo que si da alguien para pues, claro, coño, el mosquito otra vez, pasando por delante el monitor. Mierda. <risa> bueno, pasé entonces de con que no me pique, yo ya contento. Mosquito, no me piques, ¿eh? Esto pasa de mí, tú, como que no estoy. Bueno, a lo que estaba, que supongo es que en algún momento de la historia, si de alguien proponía la tesis y decía, no, sería eh, perfectamente posible enviar imágenes a distancia y luego nos vería y tal, pues bueno, pues igual hasta lo que me venía en la foguera, por, por decir una, una cosa así, en aquella era tan imposible, ¿no? Mira, yo me hablando eh, de esto, cuando yo estaba empezando a estudiar la, la, la mi carrera y tal, pues eh, al de una conversación en la que, bueno, pues una, una rapación, una compañera mía, que estaba muy interesada en la, para psicología, pues un día, hablando de ello, eh, estaba hablando de ello, hablando del profesor, y bueno, este profesor que ya era muy del otro lado, digamos, Que sea no, no pero, pero vamos a ver, rapaz, que es imposible que todo lo que implique acción a distancia es imposible y hombre, no sé <ríe> hasta qué punto eh, eh, ahora y no hace tanto tiempo ya podríamos estar hablando de, de acción a distancia no sé si exactamente eh, tan físicamente como aquella persona lo, lo decía pero bueno, ahora la, la transmisión de de información de todo tipo en sin ningún soporte supuestamente sin que podamos ver en sin ningún soporte físico ¿eh? pues parece ser que puede ser que esté aquí Hombre, y es verdad vamos a ver que lo de la acción a distancia no debe ser también un poco yo cubierto que el a lo mejor erraba cuando daba ese concepto no porque la acción a distancia sería a una distancia en el vacío no porque al fin y al cabo oye pues aquí siempre va a haber siempre va a haber eh, un elemento físico entre, eh, entre cualquier dentro de cualquier distancia dentro de, de lo que llegue a la atmósfera siempre va a haber algún cuerpo físico no aunque sea el aire bueno y en la nada vamos a ver cosas como, como la transmisión wifi y demás oye pues también voy a tener que pensarlo y eso actúa a una distancia eh? ya hace una distancia eso o no y? hombre en ese momento nada no debe ser porque estoy paisano y era bastante bastante el y bastante de pensar y tal y hombre nada que en el momento no había wifi pero donde es electromagnética y ya estaba forrulando porque estaba eh, la radio y la tele nada que yo todo una una baballada al final todo eso, ve, estoy dedicándome nada más a eh, nada más a a despotricar. no estoy haciendo otra cosa vaya vaya vaya programa eh Ah, en fin, oye, ¿qué vamos a hacer? Ah, sentí una canción. Un cantar que... Dime decir, un cantar que no, que no pegaría... ¿eh? Para dar a la anedonia, pero, pero yo mentira. Me joder, la anedonia pega lo que sea. Ya. Coño, ¿qué pasa? ¿Por qué no sal? Joder, chaval. Ah, claro, ya, ya sé por qué. Porque tendría que... Que da ya que el otro botón. ¿Y qué esto de que te han cambiado los ordenadores? y una, una faena muy gorda, ¿eh? Para mí, por lo menos, yo una una fena muy gorda, porque ¿eh? porque yo estoy a, a otra cosa. Y ahora, ¿qué pasa esto? ¿Por qué no suena? Da, yo os digo que, que esto no entiende explicación, no explicación ninguna. A ver, así, nada de esta otra manera. A ver... Nine nine. Sigue sintiendo, eh, no sintiendo nada porque esto, claro, ahora sí, ahora sigues sintiendo. sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la Radio Libre de Vio, sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada, sigue sintiendo www.radiocuka.org o sigue sintiendo el, el podcast que ¿Eh, te lo habrás bajado de, de archivo. Eh? Como se si ella sigue sintiendo a la con miserable. La con miserable que está dedicando la noche a, a lanzar hipótesis ¿eh? <ríe> y a plantear cosas sobre. ¿eh? Es que pensar sobre, es que comerse un pequeñín la, la cabeza. ¿eh? Que con esto de los multiversos, madre de Dios, ¿eh? tengo para comer la cabeza, mogollón, tengo para comer la mi cabeza, eh, una cabeza ocho y todas las cabezas que me haga falta. Bueno, y otra otra hipótesis para ¿eh? Otra hipótesis de, que puede plantearse para pa el final de, de Nedonia. ¿eh? Una hipótesis ya era que morrera yo, sin más. ¿eh? Que luego de ser en las medias, porque de todo este rollo del mantenimiento de la conciencia, ¿eh? pues si al cese de forramiento orgánico, bueno, pues a lo mejor conciencia que estaba en algún sitio, ¿eh? que seguía siendo igual de y igual de miserable, ¿eh? y entonces igual en venía, yo qué sé, en. influía de alguna manera las ondas electromagnéticas va no no pasa nunca va, va, va a pasar conmigo <risa> Jajón, que ya os decía que si dicen los estadísticos que el mayor predictor del pasado una ausencia de otras variables me, perdón <risa> el mayor predictor del futuro en ausencia de otras variables y el pasado pues en este caso como no pasó esto nunca no va a pasar precisamente ¿eh? cuando falte yo. Vale, vamos con más, joder, porque supongo que Netonia poca caberse de alguna otra manera, que no se necesariamente... ¿eh? Que, que cese de... el de del organismo ¿no? ¿eh? Porque Por de otra manera, joder. Puedo nombrar más por otra cosa. Mira, eh, una hipótesis guapa y era, ¿podría eh, otra persona eh, seguir haciendo anedonia? ¿Eh? No sé, plantea, pues no sé. Pero pero ¿podría yo, Me llena y esto <ríe> también tal ¿podría yo seguir haciendo anedonia? Si dejara de ser anedónico? Claro, a ver, es una cuestión complicada. Porque, claro, si yo, por lo que sea, me convierto en una persona feliz, disfruto mucho de la vida y de todas las cosas y tal, pues seguramente también seguiré disfrutando de hacer radio. Vamos, con lo que me presta mi mí, hace radio, presta mejora. Si no me con no iba prestado, no igual a prestarme igual si dejara de ser. Pues en principio igual, igual sí. Lo que pasa es que, claro... Uh, vamos un poco más adelante eh, ¿seguiría teniendo sentido seguir haciendo esto? Eh? no lo no sé, no sé, no lo tengo claro tampoco porque claro, eh, a ver miráis bien la, eh, esto tiene su intringulis es una cuestión complicada se supone que, que yo digo que precisamente cuando vengo aquí llegué, cuando, llegué a una de las situaciones que, que disfruto que me presta mucho hacer radio. Entonces, claro, si deseara de ser nedónico, seguiría prestándome hacer radio, seguiría prestándome igual, que es decir, prestaría colores, pues prestaría radio, y sería después eh, pues, igual que ahora. ¿eh? Es decir, sería eh, diferente en la gran mayoría de las variables que, que atañen a la mi vida, pero, eh, por embargo, en esta variable... ...bueno pues eh, conversaría... ¿eh? ...conversaría en las dos situaciones... Eh, ...¿tendría algún sentido que si yo fuera un feliz de la vida... ...siguiera haciendo un programa que se llamara Anedonia? No sé, si, si iba a tener mucho mucho sentido... ¿eh? ...la verdad, ¿eh? podría quitar ahí el A... ¿eh? ...y llamarlo Edonia... ...y entonces bueno, pues igual seguiría... ...seguiría haciendo un programa igual... ¿eh? Seguiría poniendo el dispisos cabaret y seguiría ¿eh? acabando con, con, con los de cuando, seguiría deseando pues, que no buscó ya. Bueno, pues no, no sé, la verdad. ¿eh? Sería también una, una cuestión interesante para ¿eh? pa, pa pensar en ella, para pa debatir. ¿no? No, sé, no La verdad que sería otra cosa. Tendría que poder, oye, si tuviera acceso a ¿Eh? a los multiversos esos. ¿eh? Si, pudiera, si pudiera ir a mirar a echar una huellada. Supongo que si pudiéramos todos ir a, ir a mirar a echar eh, a echar huellades a, ¿eh? a las infinitas posibilidades, a los infinites los infinitos caminos que decidimos no recorrer, porque no podemos recorrer más que uno de cada vez, y, y todos los demás quedaron ahí. ¿eh? Si pudiéramos verlos, eh, me jago la mar. Eh, eh, lo típico de más la más. Si supiera yo lo que sea ahora hay 20 años, nah, yo supongo que sí. Mira, eso nunca se me ocurrió. Si supiera lo que sea ahora hay 20 años, eh, digo fáciles cosas de otra manera, digo hacerles igual. Claro, porque a lo mejor puedes decir, joder, igual, porque eh, al fin y al cabo, digamos que, que, que estoy como estoy, pero podía estar peor todavía. Y otros podría decir, coño, sí, pero también podía estar mayor. Eh. <risa> valdría la pena arriesgarse para pa matar mejor o, o peor eh, no lo sé no lo sé pero bueno ¿eh? de, de, de, la segunda hipótesis ¿eh? una hipótesis y que desapareciera físicamente la cendedura incommiserable sencillamente porque desearé de, ¿eh? de formular el organismo desearé de existir y, y otra cosa y que desapareciera el incommiserable sencillamente porque bueno, pues, porque porque se convirtiera una persona feliz de la vida, que disfrutara de los placeres de las cosas y que deixara de ser un miserable, podría pasar. Y lo dicho, si non fuera nin un anedotón ni un miserable, sería capaz de venir aquí. Si yo no fuera pofénico, podría venir a contar las cosas que que cuento ahora mismo. Si deseara de ver patrones donde en realidad no los hay. Si dejara de ser fotofóbico, tenés sentido venir a esta radio y facer hacer un programa con las luces prendidas, ¿hm? no apagado como ahora. Si yo dejara de ser hiperacúsico, sí, se dejara de ser hiperacúsico, podía venir igual, porque pues me eh divagarambeis entre las cosas altas que sentís, eh, venir igual. Fotofóbico, si dejara de ser fotofóbico, Pues, hombre, ¿eh? dejaría de tener este toque extraño de que me parece que, no sé, igual voy de guay y digo que soy el único ¿eh? de los de locutores los de la Cuca que fue el programa Oscures, pero igual resulta que no, que hay más, ¿eh? no lo sé, ¿eh? voy yo de guay y digo que soy el único, pero luego, luego a lo mayor y mentira y hay, hay más que también, que también lo en la cena. Pero bueno, en el mi caso tendría sentido hacer este programa con la IUPPENDIA. Bueno, sí, igual sí, porque cuando viene gente a hacerlo conmigo no salgo fácil el programa Oscuris. Prendo todos los luces para que... Coño, para los demás te dan a gusto, ¿no? Que, que no tengo yo tampoco ningún interés en que, en que te tengan aquí pasándolo mal. Que te aquí mal a gusto. Bueno, pasándolo mal igual sí, porque... ¿eh? Hay gente de esta que viene que no me fagas falar. Y me acabo de que solo fago hablar Bueno, pero al final no tan mal a gusto, porque... Porque al final dicen eso, ah, pues bueno, sí, prestó, creouse un clima un clima cálido y favorable a la conversación y tal, y bueno, qué sé yo. Pues sí, hombre, sí, por qué no, ¿eh? Por qué no. No sé, pero tendría sentido, de verdad, ¿eh? Si fuera, si fuera, si deixara de ser anedónico, tendría sentido hacer esto. No sé, pensadlo, pensadlo vosotros, ¿eh? No me faráis pensarlo, pensadlo tú a mí, joder. Bueno, me supongo que otra cosa que puede pasar, ¿eh? Eh, y bueno, que esta sigue a eh, lo mejor... Bueno, nosotros la primera, la de que muerra, improbable, improbable, tampoco en un ye, porque eh, pues, la muerte, digamos, que está ahí, al, ¿eh? está, está ahí, pues, pasa pues, cualquiera en cualquier momento. ¿eh? hombre yo que sé ahora mismo reconocía eh, no tengo ninguna enfermedad así grave pero bueno me tengo ninguna enfermedad si no me reconocía sencillamente porque no voy al médico entonces no puede reconocerse de, de ninguna manera ¿eh? Eh, entonces bueno, igual está tal está prey y no avisa hasta el sermónines antes de de producirse el desastre o ni siquiera ni siquiera porque lo mejor es tener, que a muerte que no tengo yo creo pues un aneurisma por ahí y que sencillamente va a estallar cuando cuando cuadro y en ese momento voy a a caer redondo voy a explicar ahí mismo sin haber dado nunca ningún tipo de ningún tipo de aviso bueno pues perfectamente puede pasar como pasa como pasa a tanta gente no ya una cosa tan Tan rara, ¿eh? tan rara, pero bueno, podéis desde bajo de pues, con la edad que tienes y en principio pues, no tienes nada, pues igual no es tampoco, tampoco muy probable que, ¿eh? que, que vayas a morrer ahora mismo. Bueno, hombre, una que sí que ya es extremadamente probable y es la, y la segunda, ¿eh? no pienso yo que ya debía yo convertirme yo aquí en un alegre y a disfrutar de las cosas de la vida. esos son más pa pa cuando llegues más más mozu supongo que supongo que que cuanto más viejuyes más difícil llego ya non voy pa xoven, tiro pa arriba pa pa la viejera o sea que o sea que supongo que ye improbable imposible no imposible no llege coño mosquito ahí Uy, igual lo pillé, no sé, bueno, pues igual, <risa> perdona el, la interrupción, que digo yo que, que bueno, y improbable, pero no imposible, ya sabéis que yo siempre de, eh, quiero quiero dejar muy claro, hay mucha gente que no lo pilla, pero, coño, llenamos más pensar, a ver, oye, una cosa y improbable, una cosa y que, que, que sea difícil que suceda, ¿eh? una cosa y la dificultad pues suceder, una cosa improbable, imposible, no es porque lo imposible, y lo que, bueno, pues lo que no puede suceder de ninguna manera, y eh, bueno valga la redundancia, imposible que suceda. Aunque bueno, esto igual también entra en contradicción con la con lo de los multiversos. Sí, joder, oye, también esto de la religión de los multiversos está... Da... ¡Año, el mosquito! Joder, no me lo pillé, sigue por ahí. Vaya noche con el mosquito. Bueno, mientras no me pique... o igual mañana vamos a eso rascando marchamos muskitu pa casa oye muskiti me voy llévate pa casa total vivo solo estoy aburrido en antes había un trasgo, pero es muchos que no que no que no del traslú por casa para mí que ya para mí que ya no bueno lo dicho que que ye bastante improbable imposible nun ye Oye, pues a lo mayor me hago cargadillo, os digo, me cago en la mar, chavalinos, volvíme feliz y, y estas cosas. Eh, pero bueno, que llegué improbable. Pero hay una que llegué, no sé, yo diría que llegue un poco más más probable. Eh, y más probable, mmm, bueno, pero no, no implica que tenga que, que por ello dejar de existir eh, desistir a Nedonia. yo un poco más probable lo mejor que, que lo que muerra, no sé ya la anedónico sé ya la radio cuca yo posible que deje de tierra de cuca hombre y mmm, exista la posibilidad pero yo también complicada porque hombre si radio cuca lleva resistiendo 33 años va pues igual eso quiere decir que que, que va a resistir más y es verdad que ahora mismo pues enfrentamos a problemas como que no hay mucho relevo generacional, porque bueno los problemas eh, legales y que intenten acabar con nosotros y tal, esos son, son bastante habituales, no son, no son nuevos, no son de ahora, eh, periódicamente, mientras los 33 años va pasando. Eh, eso, pues lo dicho, que no haya relevo generacional, pues sí que es preocupante, porque, oye, pues a lo mejor... Los que, a lo mejor precisamente, hay programas que no dan tanto porque no es la revolución nacional ¿eh? Y un peligro cuando... Yo creo que si vais a mirar los podcast de la cuca, que si todos tienen nombre y tal, y veis que hay demasiados programas con 200, 200 y pico, dice 300, tal... ¿eh? <risa> eso hay un problema. Eso quiere decir que estamos enviando ¿eh? Que estamos embellando, no sé. A ver... Pues, <risa> Yo no sé cuál será la media edad ahora mismo en Radio Cuca, pero yo cuido que que supera los los 30, por lo menos, No sé yo, no sé yo en torre, si la cosa va va bien o va mal, igual igual por ser lo que esta radio de de existir. Pero bueno, claro, eso implicaría que deixara de desistir anedonia Hombre, Eh, yo siempre dije que, que Anedonia eh, nada, más exist, nada más puede emitirse en Radio Cuca, nada más puede existir en Radio Cuca, porque claro, a ver, yo pensaba, en ninguna otra radio seguramente van a emitir que, que se emita una cosa como esta, eh, necesariamente tiene que ser en Radio Cuca, no puede ser en ningún otro, en ningún otro sitio, ¿no? Pero claro, ahora con toda esta historia de los poscas y de mi madre, igual podía grabarlo un caso y hacer una anedonia yo solo y, ¿eh? y que no fuera de ninguna radio, colgaba los poscas y venga sería quien a hacer eso. No, no sé yo son los mismos conocimientos en, en tecnología se dirían abondos como para como para poder, poder grabar yo el programa y estas cosas. Eh, pienso yo que pienso yo que eso no no iba no iba a poder ser ¿eh? Eh, para mi idea que para media que no voy eh, a vosotros cantar Ah, coño claro es que estoy estoy estoy emparrado en que en que poneros con el otro con el otro con el otro ordenador y, y no no puedo no puedo tiene que, que ser con este Venga, sentilo. Pifi es, es una 3 dólares, ¿eh? <ríe> con esto de que cambiaron los botones de sitio y tal, yo que estaba haciendo, como os digo siempre, estaba haciendo aquí una transición toda, toda guapa y tal, y, y claro, confundirme de botón y entonces la transición no salió. prueba además de que, de que seguís sintiendo en errónea porque en otros sitios no en este spifi <risa> bueno estas días igual en algún otro programa porque eso como está esto cambiado eh, esto, y debe estar recién cambiado porque eh, porque para mi idea que, que el lunes no daba yo el lunes y el último día que pase Perequi bueno pues mira casi que que, que, que voy a voy a echarlo ya Eh, pues déxalo ya, porque teniendo en cuenta que milagro ya, ¿eh? milagro ya, ¿eh? porque yo con los lo necios que soy y con los animales de costumbres y tal, milagro ya ¿eh? que cuando vi que estaba todo cambiado nunca llegué a marchar ¿eh? y seguí aquí, seguí aquí, o sea que debe ser que, oye, mira, bien, ¿no? <risa> Rellenó la orina, ¿eh? estuve contando pijajes sobre cómo puede cavar la Nidonia, ¿eh? ¿podría acabar de si sería capaz de hacer en en otro sitio, si tuviera tres condiciones emocionales, si sería capaz de de hacer en Estonia, no tengo ni puta Pero bueno, total al fin y cabo esto no deja de ser, ya sabéis, follar por follar y lo que más me ha presto llegue eso de sacar cosas es que pensar si en los universos infinitos serían posibles determinadas cosas. o solo serían posibles desinfinitas cosas que podrían pasar según leyes de la física y eh, pero claro sería infinito eso joder qué baja mental marhué chavales. mira este chorrada si me hacían a mí ¿eh? si me hacían a mí los no odio disfrutar mucho el comerme la, la cabeza ¿eh? la cabeza pensando en estas movides bueno no obstante ya os digo hoy ya tuve fondo vale supongo que vosotros también ¿eh? Eh, un saludín para pa toda la gente ¿eh? hoy no puedo saber nadie que se me en el chat porque no se me metió nadie eh, o sea que un saludo para pa todos los demás que me estáis sintiendo y bueno pues una vez más acabamos con el mismo cantar y acabamos con ese que no moscollan y es necesario porque si bien es necesario que esta vez no ya, a ver si otra noche y podéis escuchar otro anedonia un poco más centrado aunque bueno quizás si tú centrado no sería anedonia venga hasta el jueves que vienen colegios ¿eh? paselo bien venga, que no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 que no te coja que no que no que no te que no que no te coja que no que no te que no que no te coja